Aquí estamos eh, junto a la titular de la Fundación Añar para consultarle respecto a algunas declaraciones que tuvo ayer la defensora del pueblo uh -huh. Nora Cader respecto al funcionamiento del estacionamiento de medida y pago. Bueno, y queríamos eh, primero saludarla. Sandra, buen día, ¿cómo estás? Buen día, el día. Gracias por venir, porque es un regalo para mis 50 años, así que agradecido la vez. Bien, bien, así estamos presentando ah, nuestro cumpleaños. ¿Al torta o no? mira no podemos compartir mucho, pero por lo menos el encuentro vale la pena. Sandra, <risa> bueno, eh, la defensora del pueblo, Nora Cader, ha mencionado de que hay un mal funcionamiento de la aplicación respecto al estacionamiento medio y pago, eh, que falta personal en las calles, eh, bueno, algunas cuestiones relacionadas en ese sentido. ¿Qué nos puede decir usted al respecto? Bueno, yo lo primero que quiero decir y que me gustaría aclarar este a la Defensora del Pueblo es contarle que el objeto que tiene Añar cuando se presentó en la licitación para administrar el asesinamiento medio y pago en Viedma, lo hizo con el objetivo de poder recaudar fondos ¿sí? para poder construir o comprar una casa que sea la sede de Añar y que permita alojar a niños Y adolescentes que muchas veces vienen a, a vias ¿sí? más y vienen una vez por mes y que a veces el espacio que tenemos no alcanza. Y ¿Sí? la idea es brindar una mayor calidad en el servicio de esa pensión. No es para crear fuente de trabajo, ¿sí? como dice y se expresa en la nota. ¿sí? Son dos cosas distintas. Nosotros no somos una empresa que, digamos, estamos recaudando para nosotros. Se recauda para una causa social sí Con respecto a lo que ella plantea ahí, que son varios puntos, que a mí me gustaría conversarlo en persona. Quisito sí, estoy sorprendida el tenor de la nota. Primero porque nosotros estuvimos la semana pasada en diálogo y conversamos telefónicamente, ella me llamó, muy amable, quedamos de acuerdo con una reunión. Resulta que después, por una cuestión ajena a mi arte, no se pudo hacer la reunión y la reprogramamos para hoy, o sea, para esta semana. El Ejecutivo nos informa que se reprograma esa reunión. Nosotros no, no somos autónomos. La defensora tiene que saber que nosotros funcionamos con ordenanzas. Y las ordenanzas no las hacemos nosotros, las hace el Ejecutivo. Entonces, creo que el reclamo está mal dirigido. Sí, lo digo con respeto. Creo que primero tendría que haber pasado por el Ejecutivo y ellos convocarlos. Pero de igual manera, nosotros estamos dispuestos a conversar, como siempre, como siempre, y dar respuesta a lo que ella me dice. Sandra, eh, respecto a la, a la aplicación, a, según la defensora, ha constatado de que tiene un mal funcionamiento, de que no funciona, de que hay en algunos puntos de la ciudad donde esa aplicación no se puede utilizar a través de un dispositivo móvil. ¿Es así? ¿Hay algunos problemas respecto a esa aplicación? Mire, si ella tiene eh, esa información y la puede comprobar, estaría buenísimo, porque cuando nos juntemos, nos encontremos en unos días, entonces vamos a poder conversar ambas partes y aclararnos estas cuestiones, ¿sí? Si uno utiliza este servicio, ¿sí?, uno se da cuenta que es bastante fácil de hacerlo y que está comprobado que funciona. De hecho, la, la pandemia, el año pasado, nos demostró sí que funciona. Nosotros tenemos diariamente más de 1.000 usuarios utilizando la aplicación. Entonces sí sabemos que funciona. Cuando no ha funcionado, nos hemos hecho cargo. Con respecto al personal, nosotros no podemos disponer de personal en calle. No está permitido. Yo, como, como institución, tengo la obligación de cuidar a los empleados. Y esto es una forma. entonces ¿Sí? Tenemos 30 comercios alrededor del radio para poder este hacer uso del ticket, la compra. Y, si, y estamos en búsqueda de, de más comercio. La señora defensora debe saber que los comercios de viernes el año pasado han tenido una gran posibilidad de también invitar a sus clientes con otra opción. Se le paga una comisión al comercio. Y entonces nos estamos ayudando. Eh, Sandra, respecto al, a lo recaudado, tiene un fin con eh, la idea de, de llevar adelante un, una casa, un, una casa para la Fundación, y la defensora también pedía algunos balances. ¿La Fundación realiza balances anuales? Por supuesto. Fue nuestro mayor puntaje en la licitación. Eh, bueno, también puedo decirle que los balances se hacen anualmente, que ella tiene la facultad de poder solicitarlo también en personería jurídica, incluso venir y visitarnos, conocernos, conocer nuestra casa, conocer nuestra actividad, que somos voluntarios, que acá en la sede social trabajamos solo voluntarios, ¿sí? que disponemos de nuestro tiempo, como yo lo estoy haciendo ahora, ¿sí?, preparada ya en un ratito para irme a mi trabajo que es el que me da el dinero para para sostenerme y en el horario que ella pueda nos encontramos y yo les todo lo que ella quiera. sí Eso por un lado, que no es necesario hacer lo público, eso es venir y tocar el timbre de las 9 a las 13 horas acá en la serie social en Guido 575 y nos encontramos y charlamos de eso. Pero sí, tenemos todo en reglas. ¿Te sorprendió las declaraciones de la defensora? Sí, me sorprende el, el modo, el tenor que tiene esa nota. Eh, eh, se pone a añade en un lugar muy difícil. Muy difícil. Eh, no te voy a negar que al, al leerla eh, sentí bastante agravio. ¿sí? Porque nosotros... Y, y sentí desconocimiento de algunas cosas. ¿sí? Entonces, eso también molesta porque... Nosotros venimos haciendo un trabajo en esto. ¿sí? Venimos haciendo un trabajo con nuestra comunidad. Y lo que nosotros tenemos de eh, fondo en estacionamiento medido no se toca un peso para la sede social. La sede social funciona acá con recursos de la comunidad, con el aporte de los padrinos, los socios, los benefactores. Entonces, no me pareció justo que se ponga en tela de juicio nuestro trabajo. ¿Sí? Quiero aclarar que los empleados que se pagan, eh trabajan en estacionamiento medido. ¿Sí? Que estacionamiento medido depende de la ordenanza y queda el ejecutivo, o sea, nosotros no inventamos nada. Si nos hacemos cargo de las cosas que nos corresponden a nosotros y cuando tiene que ser, así lo hacemos. ¿Cómo va la construcción de las sedes sociales? Mira. El año pasado ya se los he contado otras oportunidades el año pasado, cuando vino lo de la pandemia, nosotros, como todos los comercios en Viedma, estuvimos cerrados, muchos veces. Y, y nosotros tuvimos que responder igual por los empleados que teníamos, porque no hay un solo empleado que no haya recibido su sueldo. Bueno, ese eh, recurso que nosotros estábamos este ahorrando se destinó a ese servicio porque era nuestra obligación. sí Y luego de eso... Seguimos este año, pensamos esperanzados de que íbamos a, a recuperarnos y de ya poder pensar en esa sede, pero bueno, vemos que la cosa viene difícil otra vez, ¿no? Y bueno, hasta donde estemos y podamos trabajar seguiremos, eh, nosotros siempre esperanzados, estamos trabajando de con el área gubernamental, viendo si hay una posibilidad por ahí también de y ayudarnos con, con ese terreno eh, o con la vivienda y empezar con lo poco que tenemos a, a construir. Y ojalá sea pronto. ¿Hay alguna ayuda, algún compromiso del gobierno provincial respecto a eso? Nosotros tuvimos, primero el, el recibimos ese aporte que nos ayudó para este año, ¿sí? hasta el diciembre de 2021, vamos a tener cubierto el alquiler. ¿sí? Eso es un respiro importante para nosotros. Y este estamos en conversaciones de esa posibilidad de que ellos también, desde su lugar, los legisladores, puedan ayudarnos en la gestión, ¿sí? Porque nuestra fundación no solo asiste chicos de Diezma, sino también de, del resto de la provincia. Y yo no sé si mucha gente sabe, quizás tampoco la defensora lo sepa, porque la verdad que hay cosas que uno no sabe cuando este no está en el tema, ¿no? Acá en Diezma, se realizan tratamiento ¿sí? de, de adolescentes de 15 años para arriba y muchas veces nuestros chicos no tienen dónde alojarse sí y se los deja en algún lugar con necesidad y que no están este habilitados para eso un niño en tratamiento oncológico un adolescente necesita un espacio pero un espacio que esté estrictamente ¿sí? organizado limpio y cómodo porque son meses Entonces, nosotros necesitamos brindar ese espacio, porque hay niños acá que vienen de otro lugar y que no tienen muchas veces dónde quedarse. La Fundación hace el esfuerzo, pero fíjate que la casa no va para tantas personas. Y como estamos en situación de pandemia, si alojamos una familia, nuestro trabajo voluntario tiene que hacerse en otro lado. Entonces, sí estamos complicados. Entonces, por ahí amplío esta información porque quizás no se sabe. O sea, aunque yo la repito, soy pesada, sé que, que les digo muchas veces lo mismo. Pero me interesa que el usuario sepa que puede contribuir con eso, con nuestra causa. Pero si lo quiere, si no lo quiere, nosotros no obligamos, entendemos eso. No, no, gracias a ustedes, gracias por visitarme el día de mi cumpleaños. Así que, como siempre, muchas gracias por estar atentos. Felices <ríe> Gracias, gracias. No, qué cosa, si sí, es medio siglo, ¿eh? <ríe> la palabra, entonces, de Sandra Velázquez, es la titular de la Fundación Añarc, es la fundación que está encargada del estacionamiento media y pago en viernes. Bueno, le vinimos a consultar porque entendíamos de que era necesario también tener la voz sí. de la otra parte, de... De, luego de las acusaciones de la Defensora del Pueblo respecto a algunas quejas de vecinos y vecinas que habían eh, manifestado su malestar sí, no sé, respecto sí. al estacionamiento medio de pagos.